Ministro, bueno, paritaria con el sector docente, cuéntenos cuáles、eh, son las expectativas del gobierno. Las expectativas del gobierno cada vez que se sienta a negociar en una mesa paritaria son las mejores, porque viene siempre, como lo hemos manifestado ya públicamente, viene siempre con propuestas superadoras. En este caso haremos una nueva presentación, una nueva propuesta para que el sindicato la evalúe, que entendemos que también atiende, como ha hecho las anteriores, pero. Con un esfuerzo diferente por parte del gobierno provincial, atiende mucho s de los requerimientos que está planteando la representación sindical. ¿Y vas a e r la propuesta del gobierno? Ya、sí, ha sido anunciada ha sido adelantada, no con precisión, pero ha sido adelantada en términos generales.、Eh, los términos porcentuales que ya ha aceptado el grueso o la totalidad de la administración pública, menos la representación docente, no va a ser modificada, pero sí la, sindi la representación sindical. Ha hecho observaciones y ha sido manifestado tanto públicamente como en las devoluciones de la propuesta anterior sobre cómo estaba compuesto ese porcentaje, y en eso es lo que hemos estado trabajando. Y acá venimos a proponer algo diferente. e、sí, ñ ministro, lo que se va a modificar son los porcentajes de cómo se va a ir pagando ese aumento. No, no, no, no. La pauta, la pauta porcentual、sí. eh, ya ha sido anunciada, y es la que se ha f i j a d o y estamos trabajando en cómo se compone ese porcentaje hasta el interior del escalafón y los distintos puestos de receta. El tema de cultura, el tema del paro docente también, si se va a descontar o no, me imagino Siempre, que... siempre los, temas, los temas son múltiples, además de lo salarial. s、eh, Aparecen otros temas que tanto la gubernamental como la gremial presentan, y bueno, es el ámbito de discusión. Por excelencia en el ámbito paritario, más allá de que la política educativa, como lo mandata la ley, se discute y se define en el Consejo Provincial de Educación. ¿no? ¿Se d e q i d a r o n los sueldos la semana pasada de educación? Ya está, ¿Estaba ...ya previsto el aumento? ¿Se dio el aumento que se dio a, a los estatales en este caso? ¿A los docentes se le dio también o no?、Bueno, n a s o en el caso del sector docente, también ya ha sido manifestado, no hay posibilidad de liquidación de pautas salariales en tanto de en cuanto... hay rechazos a estas pautas. Cuando esté aprobada, Cuando、eh, a partir de ahí se empiezan a, a liquidar. Bien, claro, ministro, entonces lo que se modifica son aquellas sumas fijas que le molestaban al sector docente. Sí, simplificando un poco la, la mirada, sí, la representación gremial hizo observaciones sobre cómo estaba compuesto ese porcentaje y cómo impactaba en los distintos cargos del escalafón y tramo de antigüedad, y en eso es lo que estuvimos trabajando y vendremos con una nueva propuesta. ¿Cuál es la postura del gobierno en, en base a, a los palos? No hemos manifestado públicamente, digamos, no estamos para nada de acuerdo. Entendemos que no es la manera de reclamarle a un gobierno que está atento, que escucha y que tiene toda la predisposición para sentarse en las mesas paritarias a, a discutir, en un contexto muy difícil, porque hay que entender que la pérdida del poder adquisitivo, como siempre digo, está a la vuelta de la esquina. Por lo tanto,、eh, en un contexto difícil, pero sin embargo, la, la representación. gubernamental Ha hecho propuestas y entonces entendemos que en ese marco las medidas de fuerza no, no se comprenden, no resuelven la situación, sino que la complejizan y ponen de r e h e n e a 230.000 familias que tienen todo dado para trabajar en las escuelas todos los días. No, por favor.、Eh, la palabra entonces del ministro de Educación de la provincia de Río Negro, Pablo Núñez.